Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes, todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para un tarde. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Y Linzabel Noguera, certificado de locución 14.037. Y bueno, hoy le damos la bienvenida al primer domingo del año 2018. ¿Cómo pasó el fin de año, Noguera? Tranquila, en familia, con mucho cariñito. Bururú. ¿Cómo bien, pasó usted? Bien, excelente. Bururú dice que bien y excelente. Bueno, repítalo. Sacó 20. 10 de terrobueno. Muy bien, esa es la voz del maestro Jan Bururú Martínez. Y nos escuchan a través de RCR 750 en amplitud modulada. También nos escuchan en Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Corianísima 90.1 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Guarico 60 AM en San Juan de los Morros. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y 30 a 10 y 30 de la noche. Y puedes escucharnos también por www.rcrtv por www.telenavegante.net en nuestro blog libreríasónica.blogspot.com donde puedes escuchar los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Y en redes sociales puedes seguirnos todas por arrobalibreriasónica. Y la selección musical de hoy domingo, del primer domingo del año 2018, está a cargo del oído musical de Linsabella Rana Noguera. Y abrimos el programa con The Police, Every Breath You Take, porque así como hoy tendremos un resumen de nuestras lecturas del año 2017, también quisimos hacer un pequeño resumen de la música que más nos gusta y deseándoles lo mejor en este año 2018 que apenas está comenzando. Every British Take está en el álbum Synchronicity publicado en 1983, esta canción escrita por Sting se convirtió en el mayor éxito del año 1983 encabezando la lista Billboard de los 100 sencillos más vendidos durante 8 semanas. Este es el único sencillo de la banda en esta tabla Billboard y perduró así hasta hoy como insignia tanto de Sting como cantante como del grupo The Police. Gracias a este tema precisamente Sting ganó el Grammy en la edición de 1984 a la canción del año y The Police, Police consiguió el premio a la mejor interpretación pop por un dúo o grupo además está situada en la posición... 84 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone y una anécdota además a título personal dentro de unos días cumple 14 años mi hijo Samuel y cuando Samuel estaban naciendo esa era la canción que estaba sonando en el quirófano en la sala de parto Every Breath You Take Pues ahí la tienes de regalo de precumpleaños Muchísimas Samuel. gracias y lo más destacado en esta semana le vamos a pedir a Bururu que después continúe con la misma canción lo más destacado en esta semana en cuanto a efemérides de literaria son las siguientes fechas el 2 de enero en 1948 falleció Vicente Huidobro, poeta chileno. El 3 de enero del año 1959 nació el escritor venezolano Rafael Arraiz Luca. Mm, ¡Feliz cumpleaños al maestro Rafael Arraiz! El 5 de enero, en 1952, se estrena en París Esperando a Godot, obra del teatro del absurdo de Samuel Beckett. En el año 1932 nació el escritor italiano Humberto eco Y el 7 de enero de en 1929 aparece Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras Y en el año 1986 falleció Juan Rulfo, escritor mexicano. Ahora vamos a escuchar la primera sección del año 2018 de Lector Metálico. Librería Sónica presenta Lector Metálico. lector metálico Un rockero que lee y mucho. Con Jonathan Bustamante. Con Jonathan Bustamante. Saludos Jason, lector metálico llega gracias a Distel de Estudio y El Libro en Tus Manos y a Editorial Madera Fina seguimos haciendo libros En esta oportunidad voy a hablar de la novela que es una novela tipo ensayo que se llama Comí de Martín Caparrós editada por la Editorial Madera Fina en el año 2017 Martín Caparrós, que también es el personaje de esta historia es un novelista con una obra reconocida al caer en un limbo creativo le llega la oportunidad de escribir para una revista especializada en restaurantes y gastronomía. Ahora es un oportunista que tiene acceso a costosos y exóticos platos que solo puede degustar aceptando las invitaciones de aquellos que desean ser bien reseñados. La gula se ha encargado de pasarle factura. Llega a la consulta del Dr. Bellone a causa de las molestias. galeno determina que debe realizarse un estudio más preciso. Una videocolonoscopía, disparador de una serie de reflexiones por el temor a la muerte, el miedo a lo que posiblemente habita en su interior. Un cuerpo siempre está ocupado, lleno de cosas externas. Por inocencia o ignorancia, dejamos que violenten su equilibrio. Cuando el dolor se presenta, ya es tarde. No es un amigo que alerta para que tomes conciencia y cartas en el asunto para resolver el problema. Al contrario, se revela como un torturador que pasa de su carácter un signo del futuro incierto. Al salir de la consulta, el presente se convierte en un viaje al pasado, Caparrós, el narrador y personaje de la historia, reconstruye su vida a través de la memoria de los alimentos, aun cuando no es capaz de precisar el número de comidas ingeridas, hace cálculos y llega a un resultado de 59 mil veces ha comido, presume. Sabe que ha comido bien, que los platillos forman parte de su historia cuáles de ellos son los culpables de su posible mal. Ahora que tiene conciencia de una cifra, su tormento se incrementa. Es el basural de comidas que no puede recordar. En tres días debe visitar al especialista y vaciar su estómago. Mientras, piensa la manera de decirle a Silvana, su pareja de vida y jefa de redacción de Look and Cook, revista para la cual él escribe, que se enfrenta a lo desconocido, que su propio cuerpo ahora es su enemigo. Aunque todavía no tiene un diagnóstico final, el personaje asume una postura fatalista. Comer es uno de los actos más egoístas que existen. Comer es prepararse para el fracaso. Comer no construye nada. Comer es un placer que usa al cuerpo, lo exige y lo gasta. Comer es el encuentro consigo mismo a través de una víctima. pasado los tres días, seguirá siendo la misma persona? Si se confirma la proximidad de la muerte, si su llegada es inminente, podría considerar liberar su secreto más oscuro, conocer el sabor de la carne humana. Martín Caparrós es un hombre que conoce mucho del mundo externo. Sus crónicas así lo confirman. Ahora nos cuenta un viaje a la tierra más enigmática y peligrosa de todas, el interior del cuerpo humano. el amor la religión, la patria y el canibalismo son algunos de los temas que se abordan con un sinnúmero de reflexiones. Comí es una obra crítica, un variado de menú sobre los tiempos modernos y la continua barbarie del hombre. Esto fue Lector Metálico para Librería Sónica. Pueden seguir mis recomendaciones en las redes sociales Twitter como arroba lector en Facebook como Jonathan Bustamante y en Instagram lector.metálico. Esta sección llega gracias a Distel, Distruder a Telori, El Libro en Tus Manos y a la editorial Madera Fina, Seguimos Haciendo Libros. Nos escuchamos la próxima semana. Jason, un abrazo. Librería Sónica presentó Lector Metálico Lector Metálico Con Jonathan Bustamante Un rockero que lee y mucho RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero diseñador, retratista? Este mensaje es para ti En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060 Ávila Gallery tu centro de arte moderno Tienes un montón de manuscritos en tu gadeta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que haga realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos, Llámanos al 0424 115 8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros. Servicio Editorial. Linzabel y Jason, descubren lo que hay más allá de las palabras en... Librería Sónica por RCR 750 AM. No Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. No es que yo le voy a responder man a Isabel, pero la canción dice, ¿y qué? So what. Buena música seleccionada el domingo de hoy, por Linsabel Noguera, eso que suena al fondo, como ya les dije, So What, de Miles Davis, Miles Dewey Davis III, Nationaltongue, el 26 de mayo de 1926 y falleció en Santa Mónica el 28 de septiembre de 1991, trompetista y compositor estadounidense de jazz, una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz, junto con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker o John Coltrane. La carrera de Davis, que abarca 50 años, recorre la historia del jazz a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Música suavecita para este domingo de empezar el año. Mucha gente se debe estar desper despertando en este momento, seguramente. Sabroso despertarse con un Con esa buena música y un My cafecito, Davis. ¿verdad? Y un cafecito. <risas> o un heladito. Entrevista en librería Sónica. Pues bien, con tal como es costumbre, yo voy a entrevistar hoy a mi querida Linsabella Rana Noguera, porque hoy vamos a estar charlando de tú a tú de nuestras lecturas, de nuestro resumen habitual, Noguera, del de todo año. lo que leímos en el 2017. Y además yo te voy a entrevistar a ti. Bueno, pero comienza usted porque usted la ama en esta partida. Mira, este año eh, yo me traje de mi viaje del año pasado, mm -hmm. este de España, algunos libros de ediciones de Caré que no han llegado a Venezuela esperemos que lleguen en algún momento y uno de los libros que me traje que no es precisamente un libro para niños sino para adultos que le gusta la literatura escrita para niños se llama Álbumes uh -huh. es un libro de Sophie van der Linden donde de alguna manera desmiembra la hechura del libro-álbum, ese libro ilustrado donde la, donde la imagen tiene una fuerza narrativa tan importante como el texto que lo acompaña, uh -huh. que están en simbiosis. Y entonces este libro es un poco como una disección crítica de... ¿Cómo es el libro álbum? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son las nuevas propuestas? Y de verdad está muy interesante. A mí me gustó muchísimo esta publicación. Sabes que estás hablando del libro álbum y recuerdo que en nuestro programa de fin de año y de Navidad que estábamos hablando con, con Pedro dada de Fragolate, yo le preguntaba a ustedes sobre lo, los libros no que les, les evocan la Navidad y yo no lo comenté y por eso lo recuerdo en este momento, eh, un, un, un libro álbum que eran mis favoritos cuando niños, de esos que se desplegaban. Había uno navideño, no recuerdo el nombre, pero me acuerdo que cuando uno abría el centro del, del libro se desplegaba el arbolito de Navidad. Era ah, una, un libro pop-pop. Eh, un libro pop-pop, era una una maravilla. Bueno, y ya que me da un pie, Linsabel pues yo comencé leyendo el año 2017 los nombres de Fedosi Santaella, Bellas Ficciones de Yolanda pantin Memorial de la Caída de Joaquín Marta Sose. Bueno, estoy mezclando aquí varias de mis lecturas, tanto en prosa, en narrativa, como poesía. Eh, los nombres me gustó muchísimo. Sí, a mí me gustó mucho los nombres. Aquí tuvimos a Fedosi Santaella, escritor venezolano. Me gustó muchísimo. Eh, y claro, yo no puedo dejar por fuera la poesía. Tú también lees, la lectora de poesía. Pero uno de los autores o descubrimientos para mí eh, de índole internacional fue el británico Julian, o Julian Barnes o Julian Barnes eh, digo descubrimientos porque sabía de quién era, mas no lo había leído y me he leído cinco libros en línea de Julian Barnes, empezando por El ruido del tiempo, después leí El sentido de un final, El loro de Flaubert Niveles de vida y Pulso este Pulso es un libro de relatos por cierto y quedé gratamente sorprendido porque es ese tipo de autores que sabes que está allí, que lo has escuchado y que nunca has leído. Y cuando lees el primero quedas tan a gusto que vas con el segundo y quedas tan a gusto y vas con el tercero. Y eso fue lo que me pasó. Leí cinco libros en línea y no quise leer más, no porque no me gustara, sino porque, caramba, tengo que leer otras cosas y cumplir con, con el programa y cumplir conmigo mismo. Y como anécdota, Julian Barnes fue el finalista de... En este premio eh, francés, eh, eh, Orilla Izquierda, eh, Rigoche, año 2016, en donde los finalistas fueron Rodrigo Blanco Calderón con The Night y eh, Julian Barnes con El Ruido del Tiempo. Y el ganador fue Rodrigo, Rodrigo Blanque Blanco Blanque. Calderón. Calderón. Sí, bueno, también en este orden de las lecturas que hicimos para el programa, bueno, uh -huh. tú lo acabas de nombrar, el libro de Yolanda de Bellas Ficciones. Bellas Ficciones. Que realmente es un libro muy profundo. De Bellas Ficciones. Oh, es un libro hermoso, ciertamente. Y recuerdo con con mucha sorpresa también por la manera en como manejó el, el, la palabra poética en función de un retrato de la decadencia memorias de la caída de Joaquín Marta Sosa. Sí. Uh -huh. Y luego, este ya en el área de la narrativa, Gabriel que siempre me sorprende y me gusta mucho cómo escribe Gabriel Pallares con Luis Reparable. Luis Reparable, correcto. Ah, perdón, este No, te estoy dando la palabra ah, para por, si no Perdón, sigo. perdón, no, porque yo la estoy viendo muy inspirada. Eh, no puedo dejar por fuera, por supuesto, y aquí estuvo en el programa Victoria de Stefano con sus diarios, con sus diarios, y también yo, bueno, leí diarios, leímos diarios, pero entonces aproveché el envión de los diarios y leí historias de la marcha a pie. Por supuesto, Victoria de es una de nuestras grandes letras, eh, una de nuestras grandes escritoras, y siempre que me lo preguntan, yo la menciono, menciona Victoria de como no puedo... Dejaré de mencionar, por ejemplo, a Ana Teresa Torres. Y esto es un libro que está editado por el estilete, los diarios. Y, uh -huh. y es impresionante eh, la prosa y la imaginería y los recuerdos de, de Victoria. Tuve la suerte y le agradezco mmm, públicamente la deferencia porque Victoria me recibió en su casa. Y nada más sabroso que entrevistarla, escucharlo de su propia voz y además ser ofrendado con una taza de café. Aparte de eso, y bueno, y mi saludo a Victoria de Stefano voy rapidito para tratar de abarcar el, el mayor número de lecturas posibles Leí El oficio de vivir de Julio Ramón Ribeiro del escritor peruano, me gustó más no me impactó de pleno como otros diarios, pero es un gran libro, El cocodrilo rojo y mascarada de Eduardo Oliendo bueno, no, eso es una, yo, joya, sí. una obra maestra lea lo que lea de Eduardo Oliendo yo estoy ya sugestionado, lo disfruto muchísimo, aquí también estuvo, por supuesto entrevistamos a Juan Carlos Méndez Guedes por 20 merengues de amor y una bachata desesperada y El baile de Madán Caralú, ambos libros editados bajo el sello Madera fina. Y también por aquí estuvo un señor muy, muy simpático y fue una entrevista muy, muy amena, que fue Benamí Fiman, a propósito del Espejo Seamés. Sí. Un, un libro que hay que leer con mucho detenimiento. Despacito. Despacito. Yo lo tuve que leer despacito, lo reconozco. Sí, porque además está cargado de, en el buen sentido, de muchas historias y muchas anécdotas que te llaman a, a la reflexión. Y otro libro de poesía, ya para darte la palabra nuevamente, un libro que, bueno, lo leí, más no ha estado aún en el programa. Yo creo que en un par de semanas va a estar con nosotros la poeta Claudia Noguera Penso con su libro Bajo Infinito. Sí, el libro está de verdad que está muy bien el, el, hablando de, de Claudia Noguera Penso Bajo Infinito. Y hablando de poesía, Flavia Petschi me gustó muchísimo su libro Cuerpo en la Orilla. Uh -huh. Es un libro con una delicadeza y... Y dentro de ese espacio, quizás de una palabra un poco melancólica, y también una cierta ternura femenina que me gustó. Así es. Y otro libro de, que leímos ya muchísimo antes, pero que no quiero que se me quede por fuera, porque yo disfruté muchísimo esa lectura, es Maniobras Elementales de Roberto echeto Correcto. Es un gran libro. Sí. El premio, premio del transgenérico. Yo lo disfruté muchísimo, muchísimo esa lectura. Y luego, bueno, Libro 3 de Francisco Catalano, que también estuvo por aquí en el programa. un uh -huh. Saludo al poeta, que eh, seguramente nos está escuchando. Y ellos vivieron en El País del Porvenir, que además fue una lectura en un momento muy rudo de la realidad venezolana y dentro de ese contexto, encontrarte con esta novela. Uh -huh no sé, yo pensaba que me iba a encontrar con otra cosa y de pronto empiezo a ver que es dentro de la ficción hay, mira, esto se puede solucionar así o mira, míralo en el futuro mira cómo están siendo las cosas y tú dices, "Oye, qué bueno que me cayó este libro en las manos en este momento." No exactamente, otro libro no era que no puedo dejar por fuera y que además está fuera de nuestras latitudes porque es un autor no venezolano, es un libro para mí monumental que voy a recomendar Siempre, desde que lo leí, lo recomendé y voy a seguir. La broma infinita de David Foster Waltz. Wallace. Es un libro monumental. Monumental no solamente por el grosor del libro, son 1.200 páginas. Tú casi que dices, esto es una broma que me tengo que leer esto. Sí, este. esto es una broma, pero más broma piensas cuando tienes que leer la cantidad de notas al pie de página De hecho, yo recuerdo momentos de mi lectura en donde posiblemente me llevé dos horas sin levantarme leyendo una nota al pie de página y tiene, no infinitas, pero sí muchísimas notas al pie de página. esto es un libro monumental para aquellos interesados. El único lugar en Caracas o la única librería que dispone de este de esta novela o de este libro es la librería Estudios en la Castellana. La Broma Infinita es un libro que toca diversos temas, dentro de ellos la vida de... Harold Incandensa, Incandensa sí, correcto, eh, que es un joven deportista dedicado al tenis, pero eh, empiezan a suceder cosas en la academia de tenis que tiene que ver con otro tipo de temas que no voy a mencionar acá, pero es un libro realmente maravilloso, un libro que de verdad te sorprende que un autor haya dedicado tanto tiempo a la escritura de este libro. Y antes de darle nuevamente la palabra a Isabel, otro autor que conocía, más no había leído, y leí de un tirón tres de sus obras, es el señor Ray Loriga, eh, que por cierto es el reciente ganador del premio Alfaguara de novela año 2017. Ese lo voy a buscar porque no he leído nada no, de él. No, no recuerdo el título con el que su misión será el nombre, no recuerdo. Eh, el, el título es una sola palabra y es el reciente ganador del premio Alfaguara de novela año 2017. Pues yo leí Héroes, leí Lo peor de todo y Díaz extraño Y un poquitico más, Linzabel, un gran clásico que leí y disfruté muchísimo. El extraño caso de, del Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Stevenson. Eso, es una maravilla. Es una maravilla Es un libro. clásico para cualquier edad. ¿Tú sabes quién se lo leyó? ¿De una sentada? Samuel. Samuel, seguramente, sí. porque además está en la edad perfecta para empezar a leer ese, esos clásicos. Exactamente. Yo este año, hablando de esos clásicos, mm. leí junto al momento en que estaba leyendo... Ellos que vivieron en el país del futuro, del porvenir, perdón. Este le leí un libro que estoy, yo creo que todos los años yo lo agarro y lo vuelvo a leer, ¿no? ¿Cuál es ese? Rebelión en la granja. Ah, re, claro, por supuesto un gran George clásico. De George Orwell. Porque, primero que me gusta muchísimo cómo está escrito. De Orwell me gusta mucho esa esos mundos utópicos que construye donde hace esa denuncia tan fuerte al autoritarismo y a, al sin razón de la autoridad así es, así eh, es. y bueno, el rey leí rebelión -le -re -le -re -le -re -le -re -le en la granja precisamente porque estábamos haciendo un trabajo de enviar pequeños fragmentos de la novela uh -huh. por whatsapp justo en estos momentos en que estaba todo en el país paralizado por ah, los sí disturbios es. en la ciudad en las ciudades y era como un, una manera de, de llamar a la reflexión ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no nos estamos mirando? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo nosotros mismos? Correcto. Bueno, y escuchando la voz y la reflexión de Linzabel Novera, vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te, ¿Quieres lea? Que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros. Servicio Editorial. Servicio Editorial.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 librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR lo nuestro duro lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks en vez de fingirlo o una copa de celos le dio por... Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para un tar. Presenta a usted esa maravilla de canción. Bueno, esta canción la escogí pensando en ti, que te gusta tanto muchísimo, Joaquín Sabina. Muchísimo. Entonces, bueno, como también es un resumen de nuestra música favorita, pues... Exacto, cosa que se agradece. Le cedo este espacio a Joaquín Sabina, que también me gusta, con 19 días y 500 noches. Joaquín Ramón Martínez Sabina nació en Úbeda, en Jaén, España, el 12 de febrero de 1949. Conocido como Joaquín Sabina, cantautor, poeta y pintor. Por cierto, los sonetos, yo leí los sonetos de de Sabina. Una maravilla el trabajo de Sabina. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de la buena música y de este resumen de, de lectura. ¿Quiere seguir usted o prosigo yo? Bueno, prosiga usted ya que yo cerré anterior. Ah, muy bien. Le agradezco muchísimo, Noguerísima. Yo leí un libro que se llama En el café de la juventud perdida de Patrick Modiano. Patrick Modiano es premio Nobel de literatura. Y este libro no me hizo ni frío ni calor. Seguí leyendo otro libro y lo abandoné, no sé, en la página 30. No me gustó, pero para nada con respecto del premio Nobel de literatura. Hay gente, en tuyo yo, que le gusta mucho la obra de Modiano, pero yo leí este libro, no me hizo mayor cosa. En el café de la juventud perdida, intenté otro libro, Y nada Pero voy a seguir con mi lectura. Por aquí también estuvo en Manuel Rincón con su libro La trivialidad del mal, un libro que está ambientado en los hechos, eh, sí, las marchas, las protestas eh, situadas en Mérida en el año 2014, un libro contado bueno con mucho fervor. Pues, obviamente, el año 2014 no fue sencillo, como tampoco fue sencillo el año 2017. Y, bueno, no voy a seguir extendiéndome en esto. También leí un libro maravilloso, maravilloso, maravilloso. Travesuras de una niña mala, de Mario Vargas Llosa. Es difícil era a Vargas Llosa y que quedes así como, sabes, como indefinido. Si, si te gusta o no te gusta, ese es el efecto que causa Mario Vargas Llosa. Y luego leí un par de libros de Bret Easton Ellis, el mismo de American Psycho, leí Menos que Cero y Sweets Imperiales. No he leído, apenas he leído tres libros de, de Brad Easton Ellis y los tres libros me han gustado muchísimo. Empezando por American Psycho, Menos que Cero, Sweets Imperiales y uno que me gustó muchísimo, no estaba dejando por fuera, que es Lunar Park. Me gustó mucho. Ya tú mencionaste a Flavia Pesci Feltri con su libro Cuerpo y estuvo por acá, y además con una sensibilidad tremenda para la poesía, y creo que Oscar Todman ha mm, afilado sí. su ojo editor para ir buscando nuevas voces, nuevas propuestas poéticas, y creo que ha hecho un tremendo trabajo. Sí, esa colección de poesía de Oscar uh -huh. Todman Editores es realmente una maravilla. No hay ninguno de los libros que que tú digas, bueno, este libro, todos de verdad tienen un peso de autor, uh -huh. Eh, y casi todos son apuestas por poetas jóvenes, por poetas nuevos sí. que están en, recién abordando la publicación. Bueno, como en nuestro como... programa Aniversario, que estuvo uh -huh. eh, Carla, Carla Castro y, y Tina Oliveira. Oliveira. O sea que son dos jóvenes jóvenes. Poeta. Bueno, de Oscar Todman también estuvimos mm. compartiendo y leímos Vigilia en la Desmemoria Ajá, de Héctor Caldera Tosta, que también es un libro muy profundo. A mí, a mí me gustó muchísimo es. porque es un libro que te deja pensando. Los, los versos después te dejan una sensación de como que yo también he pensado acerca de esto, pero me estás invitando a que piense más profundamente. Ciertamente. Otro libro importante, Linzabel. Bueno, voy a hacer una trampita aquí. Me leí un par de libros de manera corrida de stephen King el misterio de sanex slots bueno eh, qué no que no decir o qué decir de stephen King una una pul, una pluma bueno ya consagrada a través de los años este escritor bueno fascinante que estaba dentro del género de terror pues bueno me enganchó con el misterio de sanex slot eh, si se quiere es una versión de drácula vamos a decirlo así a su manera, maravilloso. Y en el umbral de la noche, un libro de relatos estupendos, donde, bueno, hay tres que recuerdo, pero uno particularmente es espeluznante, que es el relato que lleva por título El Coco. El Coco. Ese es un relato, <risa> bueno, tremendo. Y al que iba, al que sí quería hacerme, hacer hincapié, es la novela de José Napoleón Oropesa, El cielo invertido. Eso es una novelota, señores. Es un libro editado por Vidanko, que puede conseguir en cualquiera de nuestras librerías a nivel nacional eh, y narra la historia de un de un religioso que bueno, que peleó, estuvo en contra de Gómez y ahí se comienzan a desarrollar una serie de, de, de sucesos, de tramoyas, de trampas, etcétera, dentro del mundo clerical o clerical en contra de este de este párroco, de este religioso, no recuerdo el nombre y tan es así en el proceso de producción o de escritura una vez ya el libro existe eh, en vida ya editado este este religioso eh, fue o está en el proceso de beatificación creo que es así no sé si es el, el, el, es el proceso pero lo cierto es que josé napoleón europeza hizo un trabajo de investigación tremendo y es un libro de verdad increíble que yo le sugiero leer a mí me toca ahora y quiero hablar de dos libros que me gustaron mucho y ambos son de dos poetas que respeto y admiro muchísimo. ¿Quiénes eran? Uno es Adalbert Salas, que es un ah. joven poeta venezolano, Materia Intacta, Materia que intacta. es editado por Calatos, por sí. Calatos y de verdad uh -huh. que en este libro Adalbert ha como consolidado una voz que ya él venía trayendo desde que vino la primera vez el programa, cuando ganó aquel concurso sí. de jóvenes bueno, universitarios. Bueno, es eso es lo que yo te iba a decir. Si Adalbert está escuchando este programa, cosa que espero que así sea, y que esperamos que así sea. Y si no, sea, un amigo que se lo haga escuchar. Sí, no, o a lo mejor lo escucho también en, en el blog, en diferido, vamos a decirlo así. Pero Adalbert debe estar tremendamente agradecido que siempre le llamemos joven poeta. Bueno, porque, porque es, que, claro, es joven con respecto a nosotros. ¿no? Exactamente, sí. <risa> Así que un saludo al Albert. Por cierto que... Y el otro ajá. libro ah, es otro, de mi amado Armando Rojas Guardia. Ah, no, pero ese es otro libro. El nivel. deseo y el infinito. Sí, Eso sí, es que es maravilla de libros. Sí, de hecho, cuando tuve la, tuve la suerte en la ocasión de, de entrevistarlo, eh, bueno, yo quedé sencillamente abrumado porque... Realmente, si hay alguien que vive la poesía, la poesía y vive por la poesía, es Armando Rojas Guardia. Además, con una humildad tremenda en donde, para aquellos que intentamos, y ahí me incluyo, hacer poesía, es cuando me digo, caramba, cuánto Uf. me falta, cuánto me falta. Y que la poesía y la literatura en general es un trabajo constante y continuo. Aquel que piense que ya llegó al punto de que tenía que llegar, yo creo que es mejor que se retire. No le escriba más. No pero la pasa eso, cuando sí. la gente siente eso, le tiene un bloqueo creativo, Sí, porque la, la poesía, sobre todo la poesía, yo no digo que no la narrativa, pero sobre todo la poesía, caramba, hay que hay que trabajarla y hay que depurar el autoautor, para mí tremendo, también fuera de nuestras latitudes, es el lusitano José Luis Peixoto yo leí un libro que se llama En tu vientre, un libro que pueden conseguir acá en Venezuela, que está bajo el sello editorial Vidancó y narra la historia de tres niños y su encuentro con la Virgen de Fátima un libro bellísimo extraordinario y otro libro bueno igual de José Luis Peixoto es Galbellas, de José Luis Peixoto estando vivo José Saramago dijo ojo con este porque este va a ser el próximo premio Nobel de Literatura Portugués, casi nada Imagínate qué, qué, qué, qué halago y qué responsabilidad Así le acaba es. de dejar. Mira, pero yo tengo que seguir hablando, bueno, tú hablaste también de materia intacta, de adalversalas hablaste también de El Deseo y El Infinito, y no puedo dejar por fuera, hablando de venezolanos, pero para el otro corte hablaré de otros autores foráneos, la lectura que hice de la novela, para mí una novelota extraordinaria, Villa Diamante, de Boris Eichel y Saguir, una novela que fue finalista del Premio Planeta en el año 2007, año 2007, y en esta en este libro, un libro de unas 600 páginas tal vez, de verdad, un, una prosa extraordinaria, cuenta la historia, la la forma en que cobró vida la vida planchat, esa que está aquí en Caracas uh -huh. eh, por las colinas de, de San Román. Lugar que me encantaría conocer, ojalá que, que tenga la suerte de conocer la Villa Planchar, pero cuando usted busca en imágenes eh, la casa, usted se queda asombrado. Es una belleza. Es una belleza, porque además, no tan solo la belleza, sino el año en que fue construida. Estamos hablando de los años 50. O sea, estamos hablando de hace ya cuánto, 70 años. Y es una casa de avanzada, de primera usted las fotos el diseño el arquitectónico diseño es, es hermosísimo es una, cosa, es una cosa estupenda y ya para darte la palabra Linzabel, otro clásico trato en lo posible siempre leer un clásico de la literatura mundial dentro de, de mi lectura y debo mencionar el Doctor Faustus de Thomas Mann por supuesto me gustó muchísimo pero jamás y nunca a mi gusto va a superar a la montaña mágica de igualmente Tomás Alman ¿Qué más leíste? Mira, leí, esto ya es dentro de los espacios de literatura infantil y juvenil uh -huh. Un libro también publicado por Ediciones de Care Bueno, no es que sea la única editorial que leo Pero casualmente ha sido así que se llama Paténtalo, el libro de los inventos útiles y disparatados de la historia. Lo leí, lo traje de España, lamentablemente aquí Venezuela no ha llegado, esperamos que llegue pronto, Dios mediante. Paténtalo es un libro donde te van contando en historietas, tipo cómics, eh, cómo hicieron los inventos, cuáles inventos han sido descabellados y no funcionaron nunca para nada aunque prometían ser un excelente un gran invento? Un gran invento y cuáles inventos como por ejemplo los inventos de Leonardo Da Vinci fueron al principio vistos así como bueno sí esos son los dibujitos de ese señor que está medio loco y posteriormente todavía en el siglo 21 son inventos que siguen influenciando la humanidad. Es un libro escrito en un tono de humor, es un libro muy bien ilustrado y muy bien pensado para este lector que se inicia en la curiosidad de la ciencia uh -huh. porque te da respuestas, pero sobre todo te abre preguntas. Así es. Y antes de hacer el corte entonces, me da... 30 segundos para comentar y creo que vas a estar de acuerdo conmigo. Por acá estuvo Jacobo Villalobos a propósito de su libro 26 Humillados. Y más allá del, del buen quehacer literario que demuestra en su libro, acá en persona y estuvo en librerías sónicas, nos demostró su... Mm, su La calidad humana. Su calidad humana, sí. No solamente su calidad humana, sino también, oye, su visión literaria, cómo a cada pregunta que nosotros le hacíamos, caramba, la respuesta era mejor. Y denotaba eso. Una persona que, este sí es bastante joven, Jacobo, creo que 23 años, eh, demuestra que tiene un largo camino en el buen sentido dentro de nuestra literatura venezolana. Y ahora sí, vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para un Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en...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 literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión físico o digital para que tu libro se haga, realidad. Se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FBLibros servicio editorial. servicio editorial Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM Para tu amor no tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor. Y que no Y estamos de regreso a Librería Sónica Literatura para un tar. Escuchando la voz de Juan Esteban Aristizada Alvázquez Más conocido como Juanes Música seleccionada el domingo de hoy por El Oído de Linsabel Noguera Juanes nació en Carolina del Príncipe en Colombia el 9 de agosto de 1912 72 para tumor, tu el tema al fondo, es el cuarto sencillo del guitarrista y cantautor colombiano que siguió a su éxito anterior La camisa negra y forma parte de su tercer álbum de estudio Mi sangre. Las 10 preguntas en Librería Sonca. Bueno, ahora le corresponde el turno a Isabel Noguera a responder rápidamente a estas 10 preguntas. Un ídolo de tu infancia. Mira, cuando tenía un año, me cuenta mi familia que era fanática de Tom Jones, el ¿De Tom tigre Jones? de Gales. Muy bien, yo creo que mi ídolo era King Kong. Eh, playa o montaña. <risa> <risa> bueno, está bien, vale. Bueno, sí. Ahora, ¿playa creo. o montaña? Oye, yo creo que las dos, pero me encanta una playa. Yo prefiero la montaña. Muy bien, ¿su color favorito? Azul y verde. El mío es rojo. Whisky, ron o cerveza. Yo puedo responder como respondió el año pasado eh, Pedro, ¿no? Depende de la ocasión, pero si me preguntas whisky, ron o cerveza, yo diría que las tres. Pues yo paso porque ninguna de las que tres. ¿Qué sí ¿Tu comiquita favorita? Wow, cuando era chiquita, mira, me es encantaba Leo el, León Leo el León y mm. me gustaba el pequeño samurái. Me acuerdo del pequeño samurái, yo creo. Oye, es difícil porque hay etapas, ¿no? Pero Caramba, y el Capitán Centella. El Capitán Centella es uno, ¿no? No voy a cantar nuevamente la canción en japonés porque caramba, nos pueden invadir, eh, pero en la adolescencia más Y Z fue un ídolo bueno, yo cuando tenía como creo que tenía como 10 años y me eché una enganchada con Candy Candy. Y los ThunderCats no me gustaban no y eso que tú eres gatuna que raro oye por supuesto no es comiquita pero oye Batman la serie original de Batman era una maravilla yo quería ser batichica y gatuna capau spin ¿sabes los golpes? ¿cuál es tu dulce favorito? ¿no era? el aliado el aliado Ese dulce venezolano que, por cierto, le voy a decir no a Pedro y a Ramón de Fragolate que es un helado de aliado, oye, yo rescatando no, los sabores, por cierto. A, a mí me gusta, pero, oye, me encanta un alfajor, un alfajor me gusta y una milhoja me gusta bastante. Eh, no, es que ese fue el que se me vino a la memoria, el aliado. Mm, ¿Un nombre que te guste? Santiago. Santiago. Sí, a mí me gusta, yo pudiera decir dos, me gusta el nombre de Manuela. Eh, y el nombre de Mariana me gusta mucho. Y Valerie también. Y Valerie, ¿cuál ciudad te gustaría conocer que no hayas conocido? Marruecos. Marruecos, oye, es una pregunta difícil, ¿verdad? Bueno, me encantaría conocer en algún momento Madrid, por supuesto, y, y Barcelona, España, me, me encantaría, pero son tantas tantos lugares, Praga, por ejemplo. Praga es otra ciudad eh, que oye, me gustaría conocer. me encantaría. Conocer. París, por decir que pisé París, no me mata lo galo, pero caramba, París bien vale una misa, ¿no? Sí, bueno, Marruecos, desde que tengo uso de razón, es una ciudad que quiero, que me llama la atención y que quiero conocer. ¿Qué libro te hubiese gustado escribir? Sí. Mm. Guau, wow, eso está muy difícil. Creo que me hubiese gustado escribir la trilogía de la materia oscura. Pullman, de, de, de Pullman, de Philip Pullman. Guau, wow, y eso es una... Mirá, tú no habías, no habíamos reflexionado en eso. Bueno, al menos yo no había reflexionado en eso, pero ¿qué libro me gustaría haber escrito? Oye, uno de mis libros favoritos es Moby Dick, por ejemplo, o La montaña mágica de Thomas Mann. También me hubiese gustado escribir Adiós al siglo XX de Eugenio Montejo, que es un libro maravilloso o papiros amorosos. Oye, ya que hablas de venezolanos, oye, me la pones difícil, ¿no? Pero no, si se me ocurre algo dentro de los últimos cinco minutos antes de que termine el programa, comentaré, pero es una pregunta nada, nada fácil. Sí, no es fácil. ¿Y una flor? ¿Cuál es tu flor favorita? Esa margarita blanquita silvestre que crece a la orilla de la carretera <risa> y hay que crece en el monte. Sí, sí es verdad. Esa no, es mi no, flor mi flor, mi flor favorita es el girasol. Sin duda alguna. Vamos a, a tratar de optimizar estos últimos cinco minutos con respecto a nuestras lecturas. Fíjate que leí los diarios íntimos de Charles Baudelaire. Por supuesto, me gustó mucho. Leí un libro que se llama La muerte del padre, de este autor noruego muy en boga hoy día, eh, que se llama Karl Ovenausgard. Es un es una colección de siete libros eh, que se llama Mi lucha. Y el primer libro se llama La muerte del padre. él Es una suerte de Biografía novelada, se pudiera decir, pero él se pasea mucho por el nihilismo de su propio ser, de su propia vida, pero está muy, muy bien escrito, me gustó bastante. Y para que él, bueno, que esté interesado en, en adquirir un ejemplar de la muerte del padre, repito el nombre del autor, Karl Obert Nausgaard, solamente en la librería estudio de eh, La Castellana puede conseguirlo. Otro autor que tenía pendientes de leer de hace mucho tiempo, un par de libros que estaban en mi biblioteca de hace al menos tres o cuatro años, que cuando vi el precio de los libros me reí, ¿verdad? Es eh, el alemán Hans Falladas, en donde leí El Bebedor y después leí Diarios de la Cárcel. Este es un autor alemán que estuvo en contra de nazismo de Hitler y lo profesó Y bueno, estuvo por supuesto preso, ahí ahí está el diario de la cárcel. Y eh, ese diario fue saliendo en pequeñas notas escritas, en secreto, en un papel chiquitico, en una letra casi irreconocible, y dentro del libro eh, hay unas imágenes de esos manuscritos. Y caramba, eh, cuando se quiere ser escritor, pues este señor fue un gran escritor. No puedo dejar por fuera, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, no hubiera que aprovechando que ya este es nuestro último corte, la lectura de Los Ausentes sí, de Rubén Ackermann. Lamentablemente Rubén falleció el año pasado, nosotros quedamos en shock porque nosotros, como ustedes bien saben, amigos oyentes, grabamos siempre los lunes, y la ingrata noticia la recibimos el jueves siguiente, el jueves inmediato, lo que quiere decir que Rubén, o sea, la vida no lo quiso, que escuchara su propio programa. De hecho, cuando nos enteramos de la noticia, fue un jueves en la noche, que rodó por las redes sociales. Yo no salía del estupor. Yo yo, yo pensé que estaba leyendo mal. Yo pensé que existía otro Rubén Ackerman. Y no, era Rubén Ackerman. Era el mismo Rubén Ackerman. Por cierto Tan que bueno, querido. sí, sí. También este por aquí tuvo un tío pues de lo más simpático, Hay que mencionarlo, el señor Luis Melgard. Ay, ah, los blancos deben estar Los, los blancos, blancos estáis locos. Estáis locos, es un, muy bueno. es un libro si se quiere de crónica, de su crónica de viaje cuando estuvo como diplomático en la Guinea Ecuatorial y todas las cosas que nos comentó, pues nos sorprendió, pero por demás la lectura, al menos la mía, caramba, qué similitud y lo dije en el programa, hallaba entre diversas situaciones vividas por él en en este país que, eh, o comparativamente hablando con Venezuela. Yo decía, caramba, esto sí se parece a Venezuela. Pues resulta, y lo aprendí fue con este libro, y lo aprendí fue con Luis Melgar, es que la lengua natal o la lengua oficial de Guinea Ecuatorial es español. Aunque en la enciclopedia te dice que en francés y español, él lo desmintió aquí dijo, eso es totalmente mentira, ahí todo el mundo habla español. Tiene un acento uh -huh. extraño, pero es español. ¿Qué más leíste, Loguerísima? <risa> pues... Eh, historia portátil, por supuesto, ah, que por no supuesto. podíamos dejar de mencionarlo, claro, así es. porque es una antología de todos los micros que han salido en, aquí en Radio Caracas Radio de Diego Bautista Urbaneja en ese uh -huh. trabajo de, de recopilación de hormiguita, de, de buscar la anécdota de la historia venezolana para que todos veamos esa historia desde otro punto de vista, mucho más cercana, mucho más coloquial y sabrosa además. Así es. No puedo dejar por fuera y así en, a manera de listín, por aquí estuvo eh, el señor Paco Yomi con su novela de ciencia ficción, Viaje a Tetios, un buen libro editado por Eh, lector cómplice también estuvo el señor Néstor Cánchica con su segunda novela Agori, un libro publicado por FB Libros, también bueno, estuvo la lectura de Viaje desnudo de Trino Oliveira, Tiempo añil de Carla Castro, a mediados de diciembre se leió la entrevista que le hicimos a Pedro Plaza Salvatí a propósito de lo que me dijo Joan Didion, que fue el libro con el cual Pedro recibió el premio transgenérico de, del año 2016. A lo me estoy equivocando y fue 2017, pero bueno, lo importante es eso. Lo que me dijo Joan Didion. Y del lado eh, foráneo de los autores no venezolanos, pues leí el diario de un seductor, de Soren Kierkegaard, bien entretenido, no mm, me causó mayor revolución, pero me gustó, estuvo bien. Eh, leí Tombook 2 de Paul Auster y, por supuesto, uno de mis favoritos, eh, el señor J.M. Coetzee. Y no hay un libro que haya leído de Coetzee que no me haya gustado. Lo tengo que decir porque ha sido así. Leí En Medio de la Nada, un libro tremendo, tremendo, de este autor, premio Nobel de Literatura, nacido en Sudáfrica. ¿Qué más leíste? O ya llegamos al final. Mira, yo creo listos? que estamos llegando al final, pero no quiero dejar por fuera diarios de Reap porque ah, un claro. libro de José Antonio Parra que me impactó mucho. Mira, por cierto, hablando de ese libro, la persona que se ganó el libro fue una madre preocupada por su hijo porque estaba pasando Espero que a esta fecha haya, bueno, superado ese difícil momento familiar, pero la señora que escuchó el programa se sintió totalmente identificado con José Antonio porque su hijo lamentablemente estaba pasando, está o estaba pasando por un, un problema de adicción. Y la señora dice, ¿Este, esto es una señal, porque tenía tiempo que no escuchaba librería sónica y cuando coloca la radio... Estaba escuchando a José Antonio hablando de, del libro. La señora quedó quedó quedó bueno agradecidísima, pero cuando yo la llamé, la señora no podía creerlo que se había ganado el libro. Y entonces me echó el cuento, con el permiso de la señora, sin mencionar su nombre. Me dijo, yo sabía que ese libro era para mí, porque mi hijo está pasando por por el mismo problema. Y bueno, de mi parte, ya para terminar, pues leí Sueños de Sueños y los últimos días de Fernando Pessoa, de Antonio Tabuki. Algunos le dicen Tabuchi, bueno, yo no sé mucho del italiano, pero saben quién es el mismo de Sostiene Pereira. Y bueno, hablando de Pessoa, yo leí los diarios de Pessoa, que lo había comprado y lo tenía en la, librería, mm -hmm. en la biblioteca sin leerlo, lo compré en la librería Noctua y aproveché este año y una circunstancia personal que ustedes ya conocen, el año pasado mi mamá estuvo enferma y falleció, mientras la acompañaba pues era una de las lecturas que hacía mientras ella estaba descansando y durmiendo. Y me gustó muchísimo los diarios de Pessoa, de verdad, que me, me, me conmovieron muchísimo. Y entonces tú entiendes mucho de, de su escritura conociendo ese diario que volcó uh -huh. para ser publicado. Y sabemos lo que pasa con los diarios literarios, pues que muchas cosas que se reservan, pero muchas cosas que se evidencian. Y otra relectura que hice precisamente acompañando a Rebelión en la Granja fue Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Uh -huh. Porque, bueno, lamentablemente el año pasado muchas librerías hicieron ventas ya de, de saldos que le quedaban para cerrar. Uh -huh. Y estaba en muy buen precio y dije, no, lo voy a comprar porque esta es una reedición que todo el mundo tiene que tener. Así es, bueno, y hemos llegado al final del programa de hoy y nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Dígalo usted. <risa> Los libros se respetan usándolos. No dejándolos en paz Humberto Eco En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares En los controles, Jan Bururu Martínez En la producción, Wilitza Arcaya Y quienes compartimos con ustedes Isabel Noguera y Jason Maldonado, ¿con qué nos despedimos? Nos despedimos hoy con alguien que a ti también te gusta Y a mí me encanta por supuesto Rubén Blades y La Fania Sin tu cariño, ¿quién no conoce a Rubén Blades? ¿Quién no conoce a Rubén Blades y quién no conoce esta canción. ¿Usted se trae a cantar aunque sea los primeros versos de esta canción? No, no, no. creo, no creo. Yo, voy Yo a la bailo. La voy a intentar. Sin tu cariño no tengo sol y me falta cielo Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé vivir Ajá, llévatelo gururú. Libraría Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial.